Buenos días amigos, bienvenidos a Solo Negocios, 4 de julio, el día de la emergencia de Estados Unidos. ¿Cómo le va Mariano nuestro operador? Mariano Tolosa, recuérdame su... Pa el, tolo el Tolo Tolosa, arroba el Tolo Tolosa, viste, me acordé, bueno, perfecto. Arroba el Tolo Tolosa, este es nuestro operador en esta mañana en Solo Negocios. Arrancamos, son las 9 de la mañana, clavaditas, acá en Radio LED, en el barrio de Palermo. En la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, en el planeta Tierra. Todo eso, estamos acá en vivo una hora para hablarte de negocios, lo que pasa en la economía, algo de política, emprendedores, tecnología. El RUM RUM corporativo, como dice uno de, uno de nuestros separadores, acá en Solo Negocios. Nos escuchás, obviamente, en www.radioledonline.com. Fresquete, fresquete en esta mañana en la ciudad de Buenos Aires. Día nublado, horrible. Me doy vuelta, miro la tele, 7 grados la temperatura en este momento. Después te cuento un poco más del pronóstico porque la verdad no vi nada de lo que va a ser. Pero la verdad, ¿qué te voy a contar? Va a ser toda la semana así, calculo, ¿no? ¿Todo lo va a salir el sol? No creo. Y no, estamos en invierno, pasa. El viernes llueve, me dice acá, nuestro enviado especial. Tenemos un acreditado en el Servicio Meteorológico Nacional que nos informa por eh, la famosa cucaracha que el viernes va a llover. Saludamos a toda la gente que nos está, que nos está mirando por la camarita de Radio LED Online Punto com, entre ellas mi hija Nina que creo que me está mirando así que le mando un beso gigante Ninita te amo bueno mucha info por estos días ustedes saben los que trabajamos en cuestiones que tienen que ver o que están relacionadas con la economía casi que no paramos porque bueno viste cómo es este país ¿no? te da todo el tiempo tenés algo para todo el tiempo tenés algo para contar realmente estos son días complicados Iba a decir complicados. Después trato de, viste, todo lo no llevar demasiada, demasiada alarma ni demás, pero bueno, son días difíciles para la economía. Ustedes lo sabrán. ¿A quién le voy a explicar mejor que a ustedes? Que estás en tu casa, que estás haciendo las cuentas, o que tenés una pyme, o que estás en relación de dependencia, o en el peor de los casos que no tenés trabajo, cosa que es muy complicada y mucha gente lo está sufriendo. Ya que estamos hablando del, del, del tema, le mandamos un, un abrazo solidario muy fuerte a todos los colegas de, de Telam que están viviendo una situación muy injusta. Me animaría a decir, todos ellos, la verdad que, más allá de lo que vos pienses que tiene que ser y lo que piensen las autoridades que tiene que ser la conducción de la, de, de la, de la agencia de noticias estatal, y de un montón de cosas que están dando vuelta que si sí son muchos, que si sí no son muchos yo la verdad sinceramente uso el servicio informativo de Telam que dicho sea de paso después del cierre de la agencia DIN de, de hace algunos meses es eh, junto con el NEA el único servicio que utilizan los medios de comunicación en cuanto a agencia nacional de, de, de información eh, y la verdad que lo que está pasando en la agencia estatal es muy, es muy triste con más de 300 eh, con más de 300 despedidos, casos Muy complicado, gente que conozco y a la, y a la que mando mi saludo, mi saludo y mi solidaridad desde acá, como por ejemplo la negra Andrea, Andrea Delfino, que tiene más de 20 años, o más, la verdad que no sé, muchos años trabajando en la, en la agencia, en la sección de economía, una de las personas que, que, que más sabe del rubro de telecomunicaciones en la Argentina y que un día para el otro, después de toda una vida trabajar ahí, te llega... Te llega el telegrama o, como ha pasado en algunos casos, directamente te depositan la, la indemnización sin telegrama y sin avisarte y sin nada. La verdad, eh, hay, una, eh, hay una serie de, de, de, de reuniones y demás. Ayer Lombardi dijo que por ahí reveían, Lombardi es el, el director de los, de los medios públicos, eh, del sistema de medios públicos, que se iban a rever algunos casos. Bueno, no sé, la verdad que la situación, para, la situación que se vive en Telam ahora y en muchos otros medios de comunicación es, es complicada, es difícil nuestra solidaridad y apoyo para todos los, los colegas que están pasando por momentos, por momentos jodidos. Bueno, vamos a, a dar vuelta a la página y hablar un poquito de lo que está pasando en la, en la economía. Hay algo que se llama relevamiento de expectativas de mercado, el famoso REM, que no es R.E.M. Después pongamos un temita de R.E.M., ¿te parece? Bueno, vamos a poner un temita de, de R.E.M. después. El famoso REM es esto, los relevamientos de expectativas de mercado, y es una serie de, de, de números de promedio que el Banco Central toma y que tiene que ver con expectativa de crecimiento e inflación, agarra las principales eh, consultorías y analistas de, del mercado los pone todos juntos, toma las proyecciones, se las pide con un poquito de anticipación y hace un promedio de lo que es, el, eh, en este caso, la, la inflación que, según el rem para el mes de junio voy a estornudar, compañero, en un momento así que te pido, por favor, que estés atento eh, Bueno, el rem para el mes de junio va a ser de 3,3% según este, este informe mensual del Banco Central. 3,3% en junio con respecto al mes de mayo. Cuando, Cuando hablan de la expectativa para todo el año, 30% de inflación para todo el año, lo que está dando ahora este promedio. O sea que el, el FMI, el acuerdo con el FMI, puso lo que se llaman bandas de inflación con un máximo de 32%. O sea, vamos a estar, según esta proyección, muy cerca de la banda superior de, del acuerdo firmado con el, con el fondo. No pasa nada. si, la, si la, Bueno, sí, en realidad, si la superás, sí. Tenés que ir a conversar. Hay un par de bandas. Si la superás, si superás una, tenés que ir a hablar con a discutir y a explicarle por qué la superaste con los técnicos del FMI. Si superás los 32, que es la banda super, eh, mayor, tenés que ir a hablar con el directorio del FMI. La cosa se pone un poquito más, más complicada. La banda de corto plazo es de 27%, ahí es donde aspira el gobierno, pero ya el, el, el promedio de las consultoras privadas le está dando 3 puntos por arriba, el 17 le está dando 30%, con lo cual compliquete y compliquete. Eh, después, ¿qué pasa el FMI? Bueno, se toma alguna atribución, si no arregla puede llegar a pedirte que intervengas con alguna cu cuestión de política monetaria y demás, cosa que están haciendo... Que, están haciendo el, que está haciendo el Banco Central en estos, en estos días, que, que vende un poco más de dólares, que sube los encajes. Vamos a tener una nota en un ratito y vamos a hablar un poco más en detalle de, de, esas, eh, de esas cuestiones. Bueno, y después tenés todo digamos el, lo que da el Banco Central. Es un promedio. Y después lo que empiezan a aparecer son los números puntuales de las, de las, eh, de las, de las consultoras. Básicamente, este 3,3% este para el mes de junio tiene que ver, obviamente, con el impacto de la devaluación en algunos de los precios, sobre todo en alimentos y bebidas. Después hay otras categorías que también aumentaron, como el transporte y las comunicaciones, y ahí tiene que ver el aumento que hubo de las naftas y que va a seguir habiendo, y el aumento de la telefonía celular, por ejemplo. Y después, otro, otra categoría que impacta mucho es el tema de, el tema de salud. Eh, con, en lo que va del año, el, el, las prepagas ya subieron 20, casi 21%. Eh, con el aumento que va a tocar ahora en julio. Ese, eh, con ese aumento incluido es más o menos 21%, con lo cual eh, es duro, duro el aumento ahí en el sector de prepagas y obviamente todo esto impacta en, eh, en los índices de inflación. Para la consulta de elipsis, la elipsis, la inflación de junio eh, fue de 3,8%. Para consumo masivo, que es el estudio que hace Indecom, va a ser más o menos 3,65%. Y la más alta, la dio, una de las más altas, la dio el estudio de Orlando Ferreres que estima para el mes 3,9%. Estas tres, más un montón de otras eh, consultoras y analistas que toma el Central, son los que componen el REM, que en promedio da 3,3 para el mes de junio, 30% para lo que va del año, para el resto del año, fin de año, ¿no? Año contra año, diciembre contra diciembre. Complicado el tema inflacionario, uno de los grandes, una de las grandes metas del gobierno y del Banco Central que conduce, que conduce Luis Caputo. Así que bueno, ahí está puesto gran, gran parte de la... De la de la, de la de la política monetaria hoy, hoy, hoy, hoy, hoy por hoy, básicamente bajar el dólar con algunos instrumentos que después te vamos a contar, que en principio dieron resultado, pero acá, viste cómo es, el tema del dólar funcionan las estrategias para bajar el dólar, baja un poquito, funcionan dos días y después sácate. No funcionan, siguen sin funcionar, pasa algo, algún, tem, alguna, algún tembleque temble que afuera o alguna cosa interna, y vuelve a subir el dólar. Así estamos desde hace por lo menos eh, tres meses. Así que, bueno. Eh, otro temita anoche en La Nación Más habló el ex ministro Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, reemplazado sorpresivamente por el, el presidente Macri hace algunas hace semanas, no había hablado de Aranguren, habló en el programa de José del Río dijo, yo no renuncié eh, y, obviamente dicen, a, mí, a mí me echaron Esa cosa, siempre que los ministros renuncian por cosas personales, dice: Mira, es una atribución del presidente, dijo Aranguren. Eh, me rajaron, básicamente, no lo dijo con esta palabra, pero dijo: Bueno, me llamaron y me dijeron que me vaya. Que cambiaba el, el estilo de política para el Ministerio de, de Energía con el tema tarifario y demás. Chau, dice: Él lo vio con sorpresa textualmente y con un poco de decepción, dijo. Eh, Después de que el presidente consideró que era conveniente que fuera otra persona la que, la, la que llevara a cabo la política energética y lo sacó de drop, le metió un shot. Y, y muchas gracias por todo, saludo uno, saludo dos, gracias por los servicios, Juanjo, eh, nos vemos en otro, en otro momento. Bueno, ahora Javier Iguacel, que estaba en vialidad, es, o ustedes saben, el nuevo el nuevo ministro de energía que va a tener que ver cómo, qué va a pasar con el aumento de tarifas supuestamente lo que va a pasar es que todo el, el envión tarifario va a frenar un poquito porque obviamente que no se puede no puedes subir la tarifa eh, bancarte los, el, el, la trompada de la inflación y todo eso el plan de Aranguren era un plan muy duro de, de subir tarifas y, y de recuperar lo que para él y para el gobierno era el valor real de la energía y ellos insistían con que la energía es cara y que no se puede subsidiar, hay otra cuestión que es bajar el déficit fiscal, para eso hay que sacar los subsidios, entre ellos a la energía, y bueno, por eso aumentan las tarifas, y por eso te venían aumentando las tarifas de gas y de, y de electricidad, al ritmo que venían aumentando, ahora se va a calmar un poquito más, porque la verdad que no hay, que no hay bolsillo que aguante, y como esa política dura la estaba llevando adelante Juanjo Aranguren, bueno, decidieron cambiar la cara. Y un poco Juanjo era la cara del, del aumento, ¿no? Cada vez que lo veías Aranguren te acordaba de la, te acordaba de la factura de gas y de la madre, del pobre, de la pobre madre de Juanjo, muchos, ¿no? Así que, bueno. Eh... Y también habló de quién le comunicó, la, después se reunió con Macri, pero la primera noticia de que lo iban a rajar se la dio el vice, vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, y ahí dijo una frase interesante a Aranguren que dijo No voy a ser necio. Algo esperaba porque no soy alguien que se deje coordinar fácilmente. Y ahí la palabra coordinación tiene que ver con justamente los dos vicejefes de gabinete de coordinación que son Lopetegui y Quintana. Y también quizás fue un palito por elevación al nuevo coordinador del gabinete económico que es el ministro de Hacienda y Finanzas ahora porque se fusionaron los ministerios de Hacienda y de Finanzas después de que Caputo fue al Banco Central que es el nuevo coordinador del equipo económico, ¿no? que lo nombró, el, lo nombró Macri después del, del, de la crisis y después del acuerdo con en el medio del acuerdo con el fondo, lo nombra Dujovne como nuevo ministro, coordinador, nuevo coordinador del, área, del área económica y obviamente que Aranguren estaba en, el área, en, en ese gabinete económico y que por ahí no le gustó tanto que lo, que lo coordinen, ni Lopetegui ni Quintana, ni, ni mucho menos ahora Dujovne, que había sido un par de él hasta, hasta hace unas unas horas antes. Así que bueno, ahí están los motivos de la renuncia de Aranguren que después de, algunas, de algunos días de no hablar, aparece por primera vez ya ahora como ex ministro. ¿Qué más pasó por estos días? Bueno, el, eh, antes de ayer, el ministro Dietrich anunció que se saca el piso para los, las tarifas, eh, para, lo, para los precios de los pasajes en, en, de, de cabotaje. Vos sabés que Desde que, cuando asumió el gobierno de Macri, había una banda, lo que se llama banda, una banda inferior y una banda superior para los precios de los vuelos locales, ¿no? De los vuelos de avión locales. Lo que pasó cuando asumió Macri, al toque que asumió, es que sacó el, el techo, o sea, liberó los precios y la competencia pasa a ser lo que quieran las empresas para arriba. Pero dejó un mínimo, o sea, dijo, los pasajes, de acuerdo al destino, pueden valer hasta a partir de este precio, ¿no? Puso un mínimo para todos los pasajes. ¿Querés volar para Córdoba? El mínimo es tanto. a Mendoza, tanto. A partir de ahí, manéjense y compitan, le dijo, a las aéreas. Pero una de, los, de, los, de las cosas que está impulsando, obviamente, el gobierno, desde el Ministerio de Transporte que conduce a es el tema de las low cost. Vos sabés que este año empezó a operar eh, Flybondi. Se espera que a mitad de año empiece a operar Norwegian, que es la, la aerolínea noruega también de bajo costo, que ya está operando internacionalmente, pero tiene rutas otorgadas y va a empezar a volar en el país y hay un par de líneas más eh, y de, de, de aerolíneas más que podrían empezar a operar. Polar es una, pero un poco más orientado por ahí a la, a la, a la exportación también, a la carga eh, hay, otras, hay otras empresas en gatera, pero básicamente lo que estaban esperando es lo que pasó esta semana, que es que se saque el piso tarifario para que puedan competir por precio mucho más fácil. Pasó esto, lo anunció Dietrich y ahora están todas esperando a ver qué pasa. Ya ayer Flybondi anunció que va a tener, eh, va a tener un, eh, una, una oferta de lanzamiento de menos de 400 pesos por tramo para ir a, a, a Mendoza, por ejemplo, y a Córdoba también va a estar por ahí, con lo cual vos vas a poder ir y volver con Flybondi de Buenos Aires, en realidad es del Palomar, del ¿no? aeropuerto del Palomar, a Córdoba o a Mendoza por unos 800 o 900 pesos, que es más o menos, o un poquito menos incluso, lo que te sale un pasaje de Bondi más o menos razonable. Así que, bueno, ahí empiezan a competir las empresas eh, las empresas low cost con tarifas más bajas. ¿Va a haber una guerra de precios? Bueno, más o menos, te dicen en el sector, porque la verdad que esa cosa de poner vuelos a un, a un euro como pasa en Europa, se puede hacer, pero eso es... Uno o dos pasajes por vuelo, no podés regalar y hacer que todo el avión vuele a un euro, porque no se puede, porque el, el, el costo de, de poner la tripulación y el combustible y todo lo que tiene que ver con, con, el, con el, el uso de los hangares en los aeropuertos, además obviamente que tiene un costo altísimo y es el costo que tienen las aerolíneas y bueno, podrás hacer una promoción si la sacás seis meses antes, podés sacar un pasaje súper barato, pero bueno... No es la idea que los vuelos, que los vuelos cuesten un peso, ni diez pesos, ni cien pesos, pero bueno, la idea es que sean un poco, un poco más baratos. Vamos a ver cuántas empresas llegan, cómo, cómo empiezan a, a, a competir y cómo se empieza a dinamizar, si se dinamiza. Vamos a ver todo este segmento de, de low cost, que es una de las banderas en cuestiones de transporte de este gobierno y que ahora tiene un paso importante con esta eliminación de la, de la banda inferior de precios. Esta banda inferior va a regir a partir del mes de, de mediados de agosto y para pasajes de los dos tramos, o sea, no podés sacar un solo tramo, tenés que sacar ida y vuelta y con un mes de anticipación, más o menos. O sea, esa es un poco la idea de, eh, de, de, la, nueva, de la nueva oferta eh, que, les, que hace, el, eh, que hace el, el Ministerio de Transporte. Vamos a ver cómo actúan las aerolíneas tradicionales, aerolíneas argentinas, LAN, Avianca y algunas más que están compitiendo en el, mercado, en el mercado local y cómo reaccionan ante esta lluvia de ofertas, me pregunto yo, ¿será así? ¿Bajarán un poco? Lo que se espera es que bajen entre 40 y 70% eh, por ciento los, los precios, por ejemplo, que tienen hoy publicados Flybondi, que ya son baratos, bueno, podrían bajar bastante más. Esperemos que así sea y que sea cada vez más barato volar en la Argentina. Amigos, bueno, vamos a escuchar un poquito de una tanda y un poco de música. Tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solo web y una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar todo, todo tuyo. Auspicia este programa. Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal, soy Fivertel.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 Volvimos, 9 y 27 grados la temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires Fresquete, fresquete, si salís o ya saliste, si estás por salir, abrigate Porque está fresquito, nublado, va a seguir así todo el día Bueno, vamos a hablar un poquito de, de, de economía, de lo que está pasando Mucha cosa, mucha información Vamos a charlar con Pablo Goldín, que es director de Macroview Pablo, ¿cómo estás? Buen día ¿Se cortó? Bueno, metemos un cepa y vemos si lo recuperamos a Pablo. Dale, ahí vemos. Bueno, vemos ahí, eh, eh, vemos si recuperamos la comunicación con Pablo de Golín de, de Macrobio. Pablo, ¿estás ahí? Bueno, no estamos, ¿no? Se, se, se nos cae la comunicación. Vamos a poner un temita musical, ¿te parece todo? Tranquilo, ¿buscamos algo? Yo te banco, mientras tanto hacemos... ¿Lo tenés ahí? Bueno, dale. Eh, cortamos y, y hacemos una llamadita y, lo, y, y nos organizamos un poco, ¿no? Mientras tanto, recuerden, arroba solo negocios web, www solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar Ya volvemos. Bueno, vamos a ver si los planetas se alinean. Ahí estamos. Eh, vamos a ver si, si retomamos la comunicación. La empezamos, en realidad, porque nunca la nunca iniciamos. Pablo, ¿estás ahí? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿Cómo va todo? Buen día. Gracias por la paciencia. Hablamos con, eh, con, con Pablo Goldín, que es director de Macroview. Eh, Pablo, bueno, nada, la idea era charlar un poco de lo que está pasando. Tenemos una, una semana que, como todas las anteriores y de hace ya un tiempito... Eh, arrancó movida con algunas eh, con algunas decisiones de parte del del, del del banco central y del ministerio de hacienda que tiene que ver con con la idea de de, de contener de, de contener de alguna manera de alguna manera el dólar cosa que aparentemente Con un piso un poquito más alto que, los últimas, que las últimas semanas Pero aparentemente ayer hubo, hubo el, dólar, el dólar bajó un poco y, aparent, y aparentemente, repito, ya como cuatro veces El tema empezó a acomodarse por lo menos por estas, por estas horas ¿Cómo ves vos la cuestión dólar? Bueno, mira, yo creo que vamos a tener semanas y meses movidos eh, Esto de seguirlo día a día a veces nos puede confundir, que, que ahora se calma un poco, que en otro piso, que, que una medida de acá, otra medida de allá, que un nuevo banco central, que, que, que más tasa, que, que menos dólares. Pero la verdad que el, el, la turbulencia del dólar eh, tiene que ver con la macroeconomía que tenemos, y la macroeconomía que tenemos no se cambia de un día para el otro. Así que si yo tuviera que decir algo con respecto al dólar hoy, sería, mira, no sigamos el día a día, no nos no, no volvamos luego en el semana a semana y miremos un poco lo que tenemos, la foto que tenemos de la macroeconomía, del mercado cambiario y nos vamos a dar cuenta que, que con el dólar medio loco vamos a convivir un tiempo largo. ¿Y qué dice esa foto además de, de, de, además de esto? <risa> mira, la foto que dice, que es la foto que yo le tendría en el escritorio todos los días y le mostraría a toda la gente, es que tenemos un mercado cambiario donde hay mucha gente demandando dólares y poca gente ofreciendo dólares. Parece una cosa muy simple o muy económica, pero es la realidad. Cuando en un, en un lugar hay mucha gente comprando y poca gente vendiendo, generalmente lo que uno quiere, el dólar sube. Y el dólar ha venido subiendo ya de hace un tiempo largo, y, y, y todas estas medidas... O sea, que se toma oxígeno, que la gente se tranquilice un poco, que da tiempo para pensar un poco más las cosas, no resolucionan el problema de fondo, que el problema de fondo es que hay mucha gente que compra dólares para llevarse al colchón, para ahorrar, y hay muy poca gente vendiendo dólares. Y los únicos dólares que se venden son los dólares del gobierno últimamente, y entonces el dólar sube y es la manera, a la larga, de que, ...de que ese mercado que está sobredemandado se vaya lentamente ajustando... ...porque está claro que hoy mucha gente que demandaba dólares para viajar al exterior... ...para ir a Miami, para ir a Nueva York, para ir a Europa... ...y bueno, a 30 mango a 28, 29, lo piensa cinco veces... Eh, ...la gente que, que importaba cosas, que traía zapatillas, que traía ropa porque el dólar estaba más bajo, ahora lo piensa cinco veces. Claro. Y así las cosas se van a ir ajustando de a poco. Y mirando un poco más en el, en el largo plazo, eh, en el, no sé si en el larguísimo plazo, pero digo, en el próximo tiempo, ¿vos crees que, que el dólar llegó más o menos a, a, una, a, una, a una idea de, de, no sé si de techo, pero por lo menos de, de acercarse a una cierta estabilidad en 28, 30 pesos más o menos, o todavía estamos eh, con un dólar con techo incierto? No, mira, eh, hablar de techos o de pisos con el dólar hoy es, es eh, ciencia ficción. Yo te diría que el dólar se va a ir acomodando un valor cuando, cuando nos demos cuenta de que todos nos vamos a ir dando cuenta de que, de que cuando vos ves que, que tu, tu vecino, tu familia, tu primo deja de viajar afuera, que vos ves que mucha gente está dejando de, o te pregunta menos si vale la pena comprar dólares o no comprar dólares porque está muy caro, muy barato ahí nos vamos a seguir dando cuenta que el dólar va encontrando un nivel. Yo te diría, eh, para tener solo una referencia, porque no es, no es la, la, la matemática absoluta, lo, nosotros los argentinos comprábamos dólares paralelos, dólares blue en la época del CEPO, en el sí. 2014-2015, y en ese momento ese dólar equivalía hoy a un dólar de 32, 33 pesos. Y, y así que yo te diría... El número del dólar se con O sea, ya, ya, compramos, con tiempo, ya compramos dólares más caros de lo que está volviendo. Sí, claro, quiere decir que lo, lo más normal sería que nos vayamos acomodando un tipo de cambio que empiece con 3. Eh, hay que ver con qué suavidad se va haciendo ese movimiento, pero seguramente en los próximos meses nos vamos a tener que ir acostumbrando a un dólar que empieza con 3 y no con 2, y el techo lo vamos a ir viendo. Hoy no podemos hablar ni de techo ni de... Bah. Podemos hablar más de piso que de techo, te diría. Vos creés, y hablando volviendo a la cuestión bueno de estabilizar el mercado, el mercado cambiario, que es una de las funciones del, del, del Banco Central, y otra de las funciones del Banco Central es el tema de la, de la inflación. ¿Cómo, cómo ves a, a este nuevo Banco Central, como decías vos hace, hace un ratito, con cierta, con cierta, con cierta ironía, eh, que conduce Caputo en estas dos en estas dos funciones, hablemos un poco más de inflación, ahora si querés, que es otro de los, es otro de los de las eh, de las responsabilidades que tiene, que tiene el central. Y sí, lamentablemente que en, un, en una batalla campal como se está dando ahora en el con el dólar y el mercado cambiario, la inflación queda en un segundo plano. Eh, el banco central primero y principal va a tener que, que tranquilizar y estabilizar el mercado cambiario, eso no significa que el dólar quede a 28, 29 fijo de acá a cinco meses, porque eso no va a ocurrir, pero por lo menos darle cierta, cierta tranquilidad y cierta armonía al mercado cambiario. Recién ahí va a poder ponerse a pensar en la tasa de inflación. La tasa de inflación es una variable que parecía que era la variable número uno del gobierno hace seis meses, y ahora pasó a ser la variable número tres, te diría, porque sí. la número uno es el tipo de cambio. La número dos va a empezar a ser, lamentablemente, el nivel de actividad, el consumo el bolsillo de la gente. Y la número tres va a ser la tasa de inflación. Ya está claro que la tasa de inflación en los próximos meses va a ser alta eh, y, y ahí el Banco Central casi que está resignado este año, tener una tasa de inflación que vamos a llegar a fin de año también, empezando con 3, 30, 30 y algo. Eh, eso va a ser así y ya no hay mucha vuelta que darle. El tema va a ser cómo empezamos a hacer el, el, el aterrizaje de la tasa de inflación a partir del año que viene, este año hay que olvidarse de la tasa de inflación y te digo una cosa cada vez que en Argentina en los últimos años devaluamos y, y, y, y, se, y, se, y se ajustaron los precios para arriba acordate, 2014 la inflación dio 38, 2016 la inflación dio 38, sí. o sea que nos no, no hace precios y este año la inflación de a 30, 31, 32. Vamos a ver cómo se van acomodando los tantos, pero cuando en Argentina las devaluaciones son de 40, 50, 60% como pasa ahora, las inflaciones resultantes terminan siendo más cercanas al 40 que al 30%. Lo que pasa es que este año, a diferencia de 2014 y 2016, si hacen un poco de memoria, la devaluación fue en enero. Enero del 2014, enero del 2016. Entonces el recorrido inflacionario del año calendario trepó casi a 35, 40 Ya Y este ahora tuvimos, año, tuvimos un primer trimestre que está, con crecimiento. Este año la, de, la devaluación más fuerte empezó ahora en abril, mayo, junio. Entonces bueno, el arrastre te hace que en el año calendario La inflación se acerca a 30, 30 y pico, pues no se va tan alta. Pero esa es la historia, la realidad, la verdad de la milanesa, la inflación. Vamos a tener inflación alta por, por, por varios meses. Y por otro lado tenés el control también del FMI, que te marca un poco la cancha. Y el control del FMI, la verdad es que donde te va a marcar la cancha, en serio, donde se van a pelear y van a venir a auditarnos, no son los números fiscales. Claro. Porque la tasa de inflación... Si el fondo viene ahora, creo que viene en septiembre, la primera visita que nos hace, y la inflación está en 30 y pico, va a decir, bueno, vamos, vamos a ver, de a poco... No, no se va a rasgar las vestiduras porque tengamos 30 y pico de inflación. En el fondo, el, en el fondo, el fondo lo que más le preocupa es que, que vayamos arreglando nuestros números fiscales y que vayamos teniendo reservas en el Banco Central, un piso de reservas como para que más o menos se vayan manejando. Si la inflación da 3, 4 puntos más, 3, 4 puntos menos, no va a venir el fondo a retardo. Pablo, te hago la ¿Cómo? última. Y ya que lo mencionaste, ¿cómo nos ves arreglando los temas, los temas fiscales? Que es uno de los grandes desafíos, bajar, mira, bajar ese déficit tan grande. Mira, estamos el programa que, que firmamos con el fondo es ponernos a dieta estricta. Estrictísima, te diría. Es una dieta que hay que bajar 5, 6, 7 kilos en un mes. Y es duro, va a ser duro, va a haber conflictos, va a haber tironeos. Eh, y, y siempre vas a estar, vas a estar, siempre vas a estar con, la, con el riesgo de, de que como en una dieta caer en desarreglos o eventualmente en el extremo de abandonar la mitad de camino, por, por lo costoso y por, lo, y por lo, lo dura que es, así que va a haber que ir viendo, el gobierno parece estar muy, muy concentrado y muy, con mucha convicción de que la dieta la cumpla y baje los kilos que tenga que, viaja, que bajar, pero nosotros siempre uno hace una dieta y sabe que Que, que las dietas son duras. Y te tentás y que un poquito de, por ahí en algún momento. Y cuando momento, ¿no? el fin de semana te vas a comer la, un asado a la casa de un amigo y un choricito te comes. Y entonces eh, estamos en eso. Cuando los sindicatos empiezan a quejarse, las provincias empiezan a pelearse con el gobierno, los tiqueteros y las organizaciones sociales empiezan a reclamar y, y los gobernadores eh, quieran obra pública, y bueno, ahí va a estar el, el, la muñeca, el oficio y la convicción. Del, del, del gobierno y del presidente en hacer la dieta bueno Pablo muchas gracias muy claro como siempre te mando un abrazo dale Sebastián un abrazo a vos hablamos con Pablo Goldín director de, de Macroview muy interesante charla con, con Pablo Macroview es la, la consultora que antes se llamaba MIS por Melconiel y Santangelo te acordás bueno había una, una consultora en Melconiel cuando, cuando, eh, eh, cuando fue a ser presidente del Banco, del Banco de Nación en la era Macri que ya no lo es más eh, bueno, la consultora que era de Malconeal pasó ayer a llamarse Macruvio y ahí Pablo Goldín, que es muy claro y muy... Eh y muy gráfico en sus descripciones que por ahí no son tan, tan fáciles y que tienen que ver con la, con la, con la economía es, es el director de la, de, de la consultora muy interesante como siempre y la charla con, con Pablo eh, Todos, lo escuchamos un, metemos un temita al que nos quedó pendiente cortamos a RIEM y hablamos del REM al principio pusimos a RIEM y lo cortamos pero no importa escuchamos un tema y volvemos con más solo negocios recuerden www.solonegociosweb.com.ar esa es nuestra página en internet cuando termine este programa subimos el audio para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en redes sociales. Dejamos los links a los principales temas que tocamos en esta mañana y también tenemos una cuenta en Twitter donde ponemos el corte de las, de las notas, links y arrobamos a todos los entrevistados. Esa cuenta es arroba solo negocios web. Música y volvemos. Trippin' sky of ink with gold, they twinkle as the boys play. Rock 37, 7 grados la temperatura. Fresquete en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no, no hicimos ningún comentario de la selección. No, después que pasó así un montón, no te importa, ¿no? Todo lo ya está, ¿no? Pegamos afuera. Bueno, nada, el mundial sigue, obviamente, sin, sin Argentina, como todos los años. Si alguno no sabe, le contamos. Si tenemos algún distraído entre la audiencia, que, bueno, el, el sábado perdimos perdimos con 4-3 a 3 con, con Francia. Nada, vi partidos interesantes en la semana. Bélgica-Japón, ayer Inglaterra con Colombia, que quedó afuera. pensé que le metieron un poquito la mano en el bolsillo a, a pena, ¿no? A, a Colombia, pero bueno, nada. Inglaterra, eh, Inglaterra pasando a, eh, a cuartos y dejando... ¿Qué mal la pasó el eh, Peckerman en los penales? Muy mal. Yo dije, la queda acá. Pero, pero posta. ¿Vos? No, pero aparte, la verdad, muy... muy eh, muy, muy, suf muy suf sufriendo ¿no? se tapaba la cara no quería saber nada con lo que estaba pasando y después lo escuché en la conferencia de prensa el profesor Peckerman bastante caliente con Inglaterra y hablando mal del árbitro cosa que no es tan común pero se ve que lo agarraron medio, calen medio, calen medio calentuski y, y criticó un poquito al, eh, al árbitro así que bueno bueno igual buen, buen papel buen papel para, eh, para para Colombia de los equipos de Sudamérica solamente quedan Brasil y eh, y Uruguay en competencia. Bueno, vamos a hablar de Bitcoin un poquito, ¿les parece? Vamos a hablar de Bitcoin, un tema que a mí me encanta hablar, que es un tema eh, por ahí un poco controvertido. Me estaba mirando hace un ratito la cotización. 6.518 dólares por Bitcoin. Precio bastante bajo, bastante hundido en comparación con los 20.000 dólares por unidad que había alcanzado a mediados de diciembre del año pasado. Bueno, vamos a tratar de, de charlar un poquito más de lo que está pasando con Bitcoin y de qué están haciendo acá a nivel local con, con, este, con este tema con Eduardo del Pino, que es el CEO de Vitex, que es una de las compañías que se, que se encargan de, de, de comercializar y de ayudar a los, a los usuarios a, a comprar, a administrar y a vender sus, sus criptomonedas. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? bien. Sí, bueno, sí, gracias, bien. gracias por atendernos en esta mañana. Contanos rápido primero qué es Vitex. Vitex es una compañía que da liquidez al mercado local y mercado, tratamos de darlo al mercado latinoamericano, ya que ya llegamos a Chile, Paraguay y Uruguay más Argentina. Eh, es la fusión de dos mercados. El mercado tradicional, que yo tuve, siempre trabajé y, mercado, y mis socios me acompañaron ahí bastante tiempo y el mercado tecnológico. Hablamos del mercado tradicional financiero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando de la fintech, del claro. mercado financiero. Eh, eh, yo provengo de los bancos locales, siempre fui trader o operador de bonos y de divisas en Argentina, desde el año 80 en adelante hasta el eh, inicio del 2000. Y en el 2010 se conocía la criptomoneda, conocía un grupo de fanáticos de Bitcoin, eh, hackers o programadores más bien. Sí, conozco y... alguno de ellos y te metiste ahí de lleno. Me metí de lleno, vi que era la viendo la realidad del 2008, lo que había sucedido en el mundo con toda la debacle del mercado financiero y todo lo demás, vi esto que era bastante puro, era un inicio en su momento, era bastante una apuesta bastante complicada, pero empezamos a darle liquidez y ahí formamos Vitex. Eh, hoy es una compañía, ya somos 25 personas las que trabajamos en Argentina, Estamos dos, y dos en Chile, tres en Paraguay y dos en Uruguay, o sea, se va creciendo. Y como eh, vos pues bien dijiste, eh, empezamos dando liquidez al mercado, comprar y vender, después dimos el servicio de custodia, porque la gente no sabía qué hacer, cómo tratar estos, estos temas, entonces empezamos a custodiarlos y ya empezaron a empezar las distintas aplicaciones para el Bitcoin. Bien, bien. Bueno, ustedes hoy lo que hacen básicamente es permitir que la gente compre o venda, o venda, o, o venda sus bitcoin por medio de la plataforma y que eventualmente lo, los atesore y los tenga ahí como reserva, ¿correcto? Sí, es, eso es un modelo de negocio que tenemos. La verdad es que después vimos la complejidad del, de, del mundo comex o del movimiento de divisas y para la PYME y para la empresa argentina ya sea Argentina de todo también lo vemos en en los cuatro países que estamos. Claro. Entonces empezamos a usar Bitcoin como vehículo de, de, de para manejar, mover fondos de un territorio a otro, sin pasar por el dólar o el SWIFT. Por ejemplo, si uno quiere... Sí, sin la intermediación financiera tradicional, digamos. Exactamente. Vamos directamente... la única, la única El único intermediador somos nosotros que le damos la liquidez para poder comprar, eh, para poder con pesos locales hacer un pago internacional a cualquier lado del mundo en el, en el periodo de una hora. Ah, y o sea, muy rápido, muy, muy rápido y sin comisión ni nada, ¿no? Básicamente, bueno, o con la comisión tenemos sí, pero No, claro, baja, claro. Es muy baja comparada a la a las tradiciones a las tradicionales, perdóname. Y la, la liquidez es inmediata. Claro, a eso, a eso me refería. Sí, la comisión, quiero decir, del, del, sistema, del sistema financiero. Obviamente que ustedes cobran cobra una, una, una, una comisión por esa, por esa transacción. Bueno, contame, ¿cuántos clientes tienen hoy? Hoy ya estamos alrededor de 45 mil clientes en la plataforma, más unos 20 mil que la usan de forma indirecta. ¿Por qué digo esto? Porque son clientes que reciben fondos o pagan fondos. No son usuarios de Bitcoin, son usuarios de nuestro sistema de, de, de conciertos. Entonces hay, hay unos 20.000 clientes más. Y sí, total 45.000 clientes registrados y compraron o vendieron Bitcoin alguna vez en su vida. Mirá, y muy interesante. Mm. Bueno, y, y, contame, y contame qué está pasando ahora. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando con el precio del Bitcoin hoy por hoy, que está derrumbado, por lo menos derrumbado, comparado a lo que, al pico que tuvo, ¿no? Sí, eso me gusta mucho lo digas. Eh, derrumbado, hay que ver desde qué punto de vista lo no miras. Si lo miramos a lo que fue a un año atrás, el Bitcoin ya creo que está un 50% de su valor con respecto a un año atrás. Claro, tuvo como ¿Sí? un pico desproporcionado que llegó a esos 20.000 que salían todos lados, noticias por todos lados, fiebre de oro de Bitcoin. Y después, bueno, obviamente fue tomando su, su, su nivel. Y bueno, ahora están por ahí en el nivel más bajo desde ese momento. Pero bueno, como vos decís, por ahí varias eh, eh, más más del 100% de lo que estaba hace un año exactamente Sí, ah, no hay que olvidarse es un mercado pre eh, muy nuevo es un mercado eh, reciente tiene nueve años de vida se está metiendo como todo eh, mercado nuevo tiene sus eh, <risa> movimientos fuertes porque eh, está explorando qué va a ser que va cómo, cómo se va a tratar eh, la verdad que la fue La, la subida de 2.000 a 20.000 fue muy fuerte en, muy, en un periodo de tiempo de 60 a 70 días, muy, muy cortita, y después obviamente el mercado sufrió eh, la eh, el bajón correspondiente. Hoy vale 6.500 dólares, como dijiste en la presentación, yo creo que el mercado está muy bien, está saludable, y creo que el mercado es... es por lo que ya las, todas las aplicaciones que tiene el día de la fecha, yo diría que hoy el mercado es más barato en sus inicios. No, no en, en monedas, sino en, en, hoy el Bitcoin sirve para un montón de cosas que hace 10 años no sabíamos que existían. O sea, hoy hay pruebas, ya es un mercado más maduro, podemos decir, y ya hay aplicaciones. Bien, bien. Hablamos con, eh, con Eduardo del Pino, que es el CEO El CEO de Vitex. Eduardo, Tago, la última. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomendás a la persona que nos está escuchando y que está con, con la mandíbula sobre la mesa diciendo no entiendo un comino de lo que me están diciendo? El tolo, nuestro operador, me parece que sabe mucho de Bitcoin. Sí, sabe, sabe. No, no es el ejemplo que estaba buscando. Pero ponele del otro lado del, del, de, de la radio tenemos un montón de gente que dice ¿de qué me están hablando? Alguno que podrá decir bueno, por ahí me animo, pero ¿qué, qué le recomendás a esa persona que tiene con un poquito de ganas Pero, viste, le da un poquito de cosa, está caro, está en dólares, el dólar ahora está caro en Argentina, con lo cual es como una inversión, pero hay que tenerle cuidado, hay que tener un poco de, de ojo. ¿Qué le, ¿Qué le contás a esa persona que le interesa pero que no está del todo decidida? ¿Qué, ¿Qué le recomendás? Es un poco. Eh... A ver, recomendaciones son difíciles de hacer. Yo, yo te puedo dar una visión de lo que yo veo, A ver, dale. A que, porque yo te puedo, no sé, recomendar a mí no me gusta, porque, qué sé yo, es todo subjetivo. Yo digo esto, yo en los años 90 principalmente nací Internet y nadie sabía para qué era. Uno conectaba el teléfono para mandar un mail, no sabía si llegaba el mail, y digo, ¿para qué quiero esto? Tengo que conectar un teléfono, conectar una ficha a un módem. Y era, la verdad era muy complejo, muy complicado. En el periodo del tiempo eso fue, se fue mejorando y hoy creo que nadie puede salir de sus casas sin consultar varias veces al lo que está sucediendo en la vida. Ya sea el clima, las noticias... Eh, de más, un montón de información que ni nos damos cuenta que la consultamos. Creo que el Bitcoin va a pasar lo mismo. Al principio no entendemos muy bien. Por qué, por, ¿Para qué nace una moneda si ya hay monedas en todos lados? Sí. Todos los países tienen sus monedas. Bueno, esto es la moneda del Internet. Esto es una moneda global de la gente que no tiene reguladores, que no tiene control. El único controlador es el, la propia moneda y su propio protocolo. Por ende, es como... Eh, sí, eh, Esto va a democratizar económicamente al a 100% de los ciudadanos del mundo. O sea, con Internet y con esto y con el Bitcoin, uno puede hacer lo que quiere. Ya puede comercializar, vender productos sin fronteras y todo, porque tenemos la libertad de hacerlo. Buenísimo. Entonces, digo, Bien, decime digo, si. Ah, sí, ahí digo, lo, bueno, si la Internet fue tan buena, el Bitcoin calculo que va a ser tan buena o mejor, pues la economía de la de esa, de esa nueva de ese nuevo sistema de comunicación que tenemos. Por ejemplo yo no sé si recomiendo, pero deberíamos tener un poquito de con cada uno para poder decir no no quedar afuera. Como hicimos al principio, bueno, compro internet porque hay que estar y hoy lo tenemos todos sin, sin consultar. Bueno, perfecto, aquellas que están empezando, personas que están empezando a invertir, algo un poquito de esa inversión podría ir tranquilamente a Bitcoin. Sí. Eduardo, te agradezco mucho por la charla. Un abrazo grande. Dale, igualmente que bien. Hablamos de con Del Pino El CEO de Vitex Así con B larga y X final Ahí tenés ahí una buena, una buena opción Y mucha información sobre todo Porque además ahí en Vitex Hay mucha, mucha información de qué es Bitcoin Cómo usarlo, cómo comprar, cómo operar La verdad que está, está muy bueno Bueno, ahora vamos a hacer una tanda y, no, y se nos termina el programa Así que vamos a ir rápido A, los, eh, a las empresas que nos acompañan comercialmente Y ya volvemos Auspicio este programa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 Bueno, último bloque de Solo Negocios, 9.52 de la mañana. Ah, eh, mirando a ver si cambió la temperatura, no cambió la temperatura. Eh, ¿Lucas hace frío? Sí, confirmamos. Sí, me dice que sí, Lucas, que viene de la, viene de la calle y confirmamos eso. Sí, porque tenemos, tenemos un corresponsal en la calle, tenemos un corresponsal en el servicio meteorológico en todos lados y ahí Lucas nos confirma que efectivamente hace frío, que no solo es la televisión que dice 7 grados, sino que hace, que hace, que hace frío. Está medio de queco, viene, con, viene bastante empilchado Lucas. Eh, que es nuestro hombre acá en las redes el hombre que hace el contacto entre la radio y Loray comunicaciones como una especie de, de gerente general no de este programa de este programa digo no el CEO tiene un rap, un acá al costadito ah mira el, el cortecito el cortecito rapado de un solo lado oh, wow. muy bien muy bien un luquete impone impone impone tendencia, impone tendencias impone tendencias muy bien Todo lo que decimos, lo meto yo. Yo estoy todo rapado, ya estoy, vengo, vengo así, vengo de fábrica, sin pelo. Bueno, hablamos, hablamos recién de, de cuestiones de, de, de dinero y hablamos con la gente de Bitex de, de, de, de Bitcoin y de mover dinero. Bueno, ahora vamos a hablar también de otra manera, de, de otro anuncio que tiene una, una compañía especialista en transferir dinero de un lado para el otro, que es Western Union, que tiene ahí algunas, algunas novedades porque ahora también podés, eh, podés enviar dinero desde... Desde Western Union a cuentas bancarias. Vamos a charlar con Maximiliano Bovino que es gerente general de Western Union. ¿Estás ahí, Maximiliano? Acá estoy. Buen día a todos. Buen día a la audiencia. de los negocios. Babino es el apellido. vino, perdóname. Sí, Bavino. lo tengo bien. Lo leí mal yo. Te pido. La gente de la producción me lo pasó bien. Y yo lo leí, y yo lo leí mal. Maximiliano no Bavino, discúlpame. Eh, gran, gran, gran gente la de la de Vitec. Somos con ellos, hemos fundado la Cámara de FinTech Argentina. Claro, hace, totalmente. Hace totalmente. Integrantes también de la Cámara de la, de la de la Cámara de la de la Cámara Finches, que comentábamos el, el otro día la, la triste, la muy triste noticia del fallecimiento de, de Ale Astrada, un un referente, un referente del, del del sector que se fue, que se fue muy muy joven por un Por, por un accidente eh, absurdo, diría yo. La verdad que no tengo mucha información, pero bueno, nada, volvemos a, a mencionar a, a Ale Estrada, al que hemos entrevistado muchas veces. Sí, y, y es, a, a, a Ale es, era una, un amigo, yo lo conocía también de otras actividades. Un, un gran referente, no un me, gran me referente del, del sector de emprendedor en general y obviamente en los últimos años del... No, los últimos años, porque hace mucho que está en, en, el, en el tema vintage, incluso como me, me dijo él alguna vez, cuando ni siquiera la palabra vintage existía. Pero bueno, eh, Maximiliano... Eh, eh, hoy fue un día muy, muy monetario porque hablábamos, hablábamos de dólares, después hablamos de Bitcoin. Ahora estamos hablando de lo que hacen ustedes en Western Union, que son. Eh, pero bueno, son los temas que se imponen en estos, en estos días. Me, ¿Me contás un poco cuál es la, cuáles son las novedades que tienen? Mira, nosotros estamos trabajando siempre en, en novedades, en lanzar nuevos productos, luego de lo que fue el relanzamiento de la marca en los últimos dos años. En particular, ahora lo que estamos habilitando son dos productos muy interesantes: que es digamos, la contraparte de, de, de un lado y para el otro. ¿Cómo, ¿Qué quiero decir? Hoy vos podés mandar desde cualquier local de Western Union, en la Argentina, vas y si necesitas mandar eh, plata a una cuenta bancaria. O sea, la persona que recibe en otro lugar del mundo tiene una cuenta bancaria sí. en alguno de los países donde estamos dando el servicio, que son 60 países en, en todo el mundo. Eh, vos vas al local de Western, decís, mira, tengo una cuenta bancaria de un hermano que vive en España y quiero mandarle plata, se carga el número de cuenta bancaria de, de, de tu hermano en España, entregas el dinero y automáticamente, automáticamente Western Union deposita esa plata en la cuenta bancaria en España o en Estados Unidos, en Italia. Depositas por, desde bueno. la ventanilla de Western Union a cualquier cuenta bancaria en los países donde tienen representación. Es como si hicieras un depósito en la cuenta bancaria, claro. exactamente. Y es mucho mejor que mandar por un banco porque es mucho más rápido, tenés trazabilidad. Vos cuando vas a un banco hay casi una semana en la cual ponés la, la transferencia y no sabés dónde está, porque no está en la otra cuenta bancaria y tampoco está en la tuya. Está en ¿no? el aire. Está, está en algún lado que no se sabe. Y esto te da garantía, sabés cuál es el costo, sabés cuánta plata va a llegar y sabés exactamente dónde está. Bien. Por otro lado, tenés la inversa que hoy cualquier argentino, por ejemplo, que manda plata habitualmente a sus familiares acá para, para, para ayuda familiar, que está en cualquier lugar del mundo y quiere mandar plata a, a, a su mamá, que tiene una cuenta en el sistema bancario en Argentina, puede mandar plata desde cualquier lugar del mundo a la cuenta bancaria en Argentina. O sea, está en Estados Unidos, deposita la plata eh, en Western Union en, en Estados Unidos y nosotros la depositamos en la cuenta bancaria acá en la Argentina. Bien, bien. Bueno, esto dinamiza mucho. El modelo, el modelo inicial que tenía Western Union hace muchos años era que vos tenías que ir a la, a la ventanilla de Western Union y ahí retirabas el dinero, ¿correcto? Exactamente. Hace muchos estamos, años, eso digo, al principio. Y Estamos dando más opciones. Eh, también tenemos opciones, eh, por ejemplo, eh, para mandar remesas dentro del país, ahora que lo hemos habilitado esta semana, nuevo. Eh, para pagar con tarjeta de débito. Puedes enviar a cualquier lugar del país enviando, pagando con tarjeta de débito. No solo el cargo, sino entregar toda la plata. Eh, también ahora estamos habilitando para pago fácil el pago de las facturas con tarjeta de débito en todo el país. O sea, hay muchas cosas que se están modificando y servicios que se están agregando todos los días. ¿En, cu ¿En cuántas ciudades del país están presentes? Estamos en todos lados. Estamos en, en lados. más de 2.000 municipios. 5.000 puntos aproximadamente en todo, en todo el país. Y lo último que te quería contar es, también hemos agregado, en relación a Western Union, un sistema de fidelidad, un programa de fidelidad que te sirve para cuando envías plata, ya sea una cuenta bancaria o envías plata en efectivo, eh, si vos te enrolás en el punto de venta, juntás puntos por cada, cada envío que mandás y después los aplicás a descuentos y puede tener descuentos de, del 30% de la, de, de la tarifa por ser miembro del programa de fidelidad. Bien, eh, estamos hablando con, eh, con Maximiliano Bavino, que es el gerente general de Western Union. Maximiliano, ¿qué, qué costo tiene de comisión más o menos el, el envío de, de dinero al exterior, por ejemplo? Mira, depende un poco del país, pero hoy te diría... Más o menos eh, en un rango... Hoy podés pagar un cargo, el cliente, del orden del 3%. Y si te, si te asocias al programa de fidelidad, cada tanto podés eh, inclusive bajar ese costo. Bien, bien, perfecto. Bueno, bueno. Muy interesantes las novedades de, de Western Union. Maximiliano, te mando un abrazo grande. Gracias por la charla. Gracias, saludos a la audiencia. Bueno, gracias. Hablamos con Maximiliano Bavino. Lo voy a decir bien ahora porque lo dijo mal al principio. Gerente general de Western Union. Amigos, nos vamos. Antes les leo un mensajito que me pasó Lucas justo, que llegó rapado. Eh, enquecado Y me manda el, eh, Este mensaje Que es un mensaje De los amigos de Claro Que dice No sería genial Viajar 100% conectado Y aprovechar a fondo Cada lugar que visitas Pero a veces Preferís no estar conectado Porque te da Un poco de miedo Prender los datos No hay wifi En todas partes Bueno Olvídate de eso Ahora con Claro Tenés roaming América Incluido en todos los planes Desde 4 gigas Entonces Desde 620 pesos por mes Podés usar tu smartphone En toda América Como si estuvieras acá ¿Qué significa eso? Que seguís navegando con, tu, con los gigas de tu plan, con las mismas aplicaciones y redes de siempre, y además tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local. Vas a viajar y no querés perderte de nada, viaja tranquilo. Roaming América incluido desde 620 pesos por mes, solo en claro. Bueno, amigos, después de este mensaje de los amigos de Claro, nos vamos a retirar hasta la semana que viene nos despedimos hasta el próximo viernes, recuerden www.solonegociosweb.com.ar arroba solonegociosweb arroba seba catalano arroba el tolo el tolo tolosa, el tolo tolosa perfecto, nuestro operador, lo siguen eh, ahí le pueden él como ya dije el otro día hace respuesta, consultorio sentimental bueno, muchas cosas, tolo gracias por la operación y la puesta en el aire